Necesitábamos ganar estos dos partidos y así,、eh, el equipo nah, necesitaba ganar,、eh, estábamos haciendo las cosas bien, pero bueno, nos faltaba ganar, que era lo más importante. Creo que durante los partidos、eh, en los que estuve、eh, hemos jugado muy buen básquet, pero bueno, no lo pudimos sostener a lo largo del partido y creo que hoy lo pudimos sostener por mayor cantidad de tiempo y bueno, pudimos quedarnos con un partido que era importante, olímpico, un buen equipo y bueno,、eh, nos falta un jugador todavía,、eh, así que estamos a la espera de eso y nada, el equipo demostró c a r á c t e r los chicos j u g a r o n muy bien, cada uno cumplió su, su, su rol y estuvimos muy bien defensivamente, que eso es lo importante, ¿no? Estuviste afuera durante el primer tiempo por un malestar físico. En el segundo, en que naciaste, cambió bastante de tu mano el partido, que se venía complicado para Atenas. ¿Cómo se siente ese rol protagónico que ya venías teniendo? Pero en Liga Nacional por ahí cambia un poco a diferencia de lo que es el TNIA, los a n t i s diferentes, o, ¿o cómo está? Sí, si bien a uno le gusta tomar esa responsabilidad, hay un jugador que, que, que le gusta eso, lo, lo asumo, me gusta, por ahí tengo que ver la forma y el momento cuando, por ahí siempre lo quiero hacer y bueno, en, en esa está la, la madurez mía en darme cuenta cuándo sí cuándo no. Hoy no estaba para jugar porque tenía una. una Una distensión en el autor, y bueno, ese, pre, pre, pre, el cuerpo técnico y el cuerpo médico prefería cuidarme, pero bueno, Nico me dijo ante cualquier urgencia、eh, iba a jugar, y bueno,、eh, yo agradezco la, la, la confianza que me tiene, Nico,、eh, y nada,、eh, siempre que uno lo, lo que uno hace sirve para ganar, bienvenido sea, de nada servía, si h o entraba, jugaba bien y el equipo perdía, no servía para nada, así que nada, conseguimos lo que,、eh, buscamos, lo, buscamos el triunfo, lo conseguimos, y bueno, este creo que es el camino a llegar, ya no, no vamos a probar esto a día para, para la Liga de las Américas y luego para seguir, con, para seguir subiendo escalones en la Liga, ¿no? Justamente hablando de eso, ahora se ve en la Liga de las Américas, ¿cómo, cómo están para, para ese desafío en este momento? Bien, bien, el equipo está bien, el equipo está bien, tiene una mentalidad ganadora, o sea, nos duele mucho perder, y bueno, entonces eso, eso, eso está bueno y habla bien. Creo que este partido hoy nos tiene que dar un empujón, nos tiene que dar un e n v i ó n y no vamos a ir a ver qué pasa,、eh, sino que vamos a ir a clasificar. Es lo que queremos, lo que el club quiere, lo que los, los jugadores, el cuerpo técnico quiere, y bueno, vamos, vamos a ir a eso.、Eh, sabemos que vamos a i r por el mismo camino, cuando perdíamos 6 partidos, veníamos entrenados con unos caballos, vamos a i r por el. por el Muchas gracias Bruno. Gracias a ustedes.